La Glorieta, con r o s m a r í Alonso. Riegos el Porvenir, al igual que el Elche Club de Fútbol, es una entidad centenaria de esta ciudad. Se constituyó el 17 de marzo de 1923 y desde entonces ha contribuido a la transformación del paisaje de la marina, al convertir las tierras de secano En tierras de regadío. 200 comuneros siguen regando unas 250 hectáreas de cultivo en esta pedanía. El pasado domingo celebraron una asamblea extraordinaria en su sede social y el alcalde anunció que se les entregará la medalla de plata del bimilenario. Pues hablamos con Pepito Marroquí, presidente de Riegos El Porvenir. Muy buenos días y enhorabuena por esta condecoración. Pues muy contentos. Es、eh, estar contentos porque el ayuntamiento te da un gusto, es que es bonito y bonito, la medalla de plata del ayuntamiento. Me gusta mucho. Pues Pepito, ¿por qué esa asamblea extraordinaria? ¿Por qué se convocó? Vamos a ver, es que la convoquemos para hacer el acto milenario, como era una comunidad, pues hacemos una asamblea extraordinaria con un orden del día, todo ese punto. Entonces se hizo para la conmemoración del centenario. ¿Y qué me puedes contar, Pepito, de la historia de Rigos el Porvenir? Cuéntanos la historia. ¿Cómo nació Rigos el Porvenir? Vamos a ver. Había unos, Oregorio、eh, Fidel y unos amigos, unos amigos de él, Teodoro Linares, Esteban Candela, s e subían al monte y soñaban de v e r el agua que estaba en toda la zona pegabaja. Y cómo no podemos t o d o s aquí regar, pasando el agua a dos kilómetros o tres kilómetros. Entonces、ellos pensaron de hacer un pozo en, en la pirada, porque había nacimientos nacimiento de agua, cavaban un metro, medio metro en la arena y salía agua. Ellos tenían oído de que había un ingeniero en elche que inventó una molineta esa, para sacar agua. Y fueron a hablar con el ingeniero y le dijo, no preocuparos que yo e r a la marina a ver cómo. Pero cuando fueron y vieron el terreno que había, y les dijo, mira, esto cuesta mucho dinero porque hay que hacer... Una... Una c e r q u í a de mampara hasta subir arriba y luego la molineta, eso costaría mucho dinero. Para lo poquito que vais a regar. Esto habrá que ver otra forma de regar. En Albatera hay una finca que tiene un motor y así quizás ir a verlo cuando podáis y mirarlo. Quizás con eso sí que podríais r e g a r a l g ú n trozo más. Justo pues el, se juntaron 7, 8 hombres de la marina y se fueron a Albatera. Y cuando llegaron a la finca y vieron que el, el trigo y la cebada. tenía medio metro y aquí en la marina no tenía ni, ni cuatro dedos porque no llovía, pues al no llover no se podía regar y se vieron muy contentos y montaron una asamblea. Eso fue en el 1903 o por ahí y acordaron de hacer una presa que fuese、eh, para regar la marina y el molar y convocaron a la gente de campo de l s t e que tenía aquí, a la marina y g u a d a m a r y En la asamblea se nombró se hizo ya el nombre de nuevos riegos del p o g r e s o quiero hacer cosas de esto porque el p o g r e s o se fundó en la marina y las ventas de agua se hacían en casa de t e o d o r o linares claro a poquito a poquito se si iba haciendo grande había mucha más gente del campo del e che más dinero y ya se llevaron la venta del agua a el che y empezó a quedarse en la marina sin, sin regalío iba cuando iban a, a comprar el agua ya se había vendido Entonces decidieron crear en la Marina otra sociedad, o como fuese, o ver, En la Asamblea se acordó de hacer una empresa con el nombre Diegos el Porvenir y hablar con el c o g r e s o para decirles que o le daban agua o ellos se la buscarían. Así fue. Se fundó en 1921 la Sociedad Diegos el Porvenir. ¿Y cómo buscaron y Pepito y cómo se buscó el agua los, de, los que fundaron hace 100 años el Porvenir, Riegos? Sí.、Pues sí. el agua estaba era c ó m o subirla c ó m o elevar un agua bueno, la gente de la marina no sabía no tenía idea de lo que era un motor ni nada c ó m o subir el agua esa por eso fueron al, al bater a ver pero ya lo habían hecho como lo habían hecho con el progreso esto era más fácil el, el problema más grande que tenía la gente de la marina es que no había dinero para, para crear con la estructura de una sequía una, una elevación los motores eso valía mucho dinero y la gente estaba pobre si eran Acciones de 500 pesetas y podían comprar la acción 4. Los demás no tenían ni 500 pesetas para dárselas en, en un año. Pero poquito a poquito se intentó y se fue haciendo. Empezó en el 1921,、eh, en mayo, en junio, y ya se empezó a trabajar、eh, en agosto. Y en el 1922, en noviembre, prácticamente se terminó las obras. s o d o s se querían inaugurarla en diciembre, pero les faltaba un aparato. que se llama b a el freno de embrague d el motor que desapareció y entonces no se pudo inaugurar hasta el 23 por cierto que se iba a inaugurar con rigos de levante del 22 pero no sé si fue por casualidad que、no、se pudo se no i ya del 23 es cuando se inaugura digo、eh, el porvenir、eh, que fue la、eh, fiesta y todo Muy、eh, bien. n ¿y, y qué infraestructura hidráulica es la que habéis conservado ¿Cuántas elevaciones tenéis? ¿Sí? Nosotros tenemos solamente una elevación. h ¿eh? a Es de que por, viene al pie del motor por su pie y entonces el motor este la eleva a lo, a lo más alto y ya se empieza a regar toda la marina. ¿Y cómo funciona la venta de agua? ¿E、¿Ese agua es del hondo? ¿Es la que traéis del Segura? No, del Segura, sí, del Segura. A través de la reina, normalmente se llama la reina, la del medio también cogemos algo, pero normalmente ahora regamos nosotros de la reina. Es u Una, buena, una agua muy buena porque prácticamente la coge del río al moradí, ya vienen regando para abajo y entonces ya al desagüe no viene nosotros. Pero muy bueno. ¿Y cuando no hay agua en el Segura, qué hacen? Pues nada, a llorar, a esperar que llueva. Porque ustedes no tienen ninguna otra posibilidad. No puede venir agua de Riegos del Levante. Riegos del Levante también tiene un problema. Como corten el Tajo, tajo Segura, está visto bien para papeles. Bueno, eso ya es otra historia. La suya es la que me interesaba mucho. ¿Tienen ustedes una elevación? ¿Dónde está ubicada?、Eh, porque es centenaria esa, esa edificación. Voy a, voy a explicarte. Está en el término d e San Fulgencio. Salimos、eh, de la Marina, División Guardamar. Ya cuando b a j a m o s donde está Mercadona y el líder de todo, por ahí, además se ve. Cuando entras, ya ves el letrero Tego del Por vivir. Elevación fundada en 1923. Está todo muy visible. Te Invito a que el día que quieras te vienes, te enseñamos las elevaciones, te enseñamos el centro donde se hacen las ventas, que aquí es un monumento y además. Eso es lo que、aquí. le iba a preguntar: ¿lo tienen ustedes protegido, declarado como bien de interés cultural? Nosotros n lo, lo tenemos declarado, pero el ayuntamiento sí que lo tiene declarado. Nosotros no hemos pedido ninguna subvención ni nada.、No. Lo m á s es que lo mantenemos y además, si s acaba l g ú n permiso, te dicen, haz esto, esto y esto. ¿Y, esto". ¿Y dónde, dónde realizan ustedes, Pepito, dónde realizan ustedes la subasta del agua? En, en un local que tenemos, claro. ¿ah, no? ¿Pero siempre ha sido el mismo ese local? ¿Cien años en ese mismo local o tienen ustedes? Se fundó o se, se hizo en el, en el 1945. Antes se hacían en una casa, s la casa. De un talteador o l i n a r e s que era el, uno de los dirigentes, que hacía su casa por la tarde, por la noche. ¿Y cómo, cómo se está haciendo esa venta? ¿Utilizan la misma nomenclatura, los mismos nombres de hace 100 años? Sí, pero cada vez la gente se ha hecho muy cómoda.、Eh, habíamos la venta martes, jueves y sábado. Hoy se sigue martes, jueves y sábado. Pero hoy muy gente, la gente pegaba te por teléfono y te dice: ponme agua. A veces no vienen ni a la venta. Muy, muy señorito. Claro, hay que estar sirviendo al cumbrero que esté contento, pero en vez de venir a comprar agua, mucha gente no viene, porque al e f e o lo llaman. Bueno, pues menos mal que compran. ¿Y qué, qué mantienen? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué extensión siguen manteniendo el molar y la marina? ¿Cuál es su ámbito de influencia? Voy a explicarte. Nosotros e n la marina, el molar e r a el de riegos del p o b r e s o Pero tiene un problema d r i e g o del p o b r e s o u e lo voy a explicar. Porque las elevaciones que tiene la marina se rompieron, es d e c i que a q u l l o está abandonado y no funciona. Entonces, la zona del Molar tiene el, el, 50, no, el 40% que lo, lo rígan de arriba. Pero tienen el 60% que tenemos que regarlo nosotros, porque si no, no regaría n u e s hombre nada. Nosotros le hacemos un favor, le ayudamos a regar. Bueno, pero no, no rígan ustedes gratis. Ellos compran su agua, ¿no? Lo mismo que les cuesta a los de la Marina le s cuesta a ellos. Más la limpieza, quieren decir que no, no. Pero q u e Le hacemos un favor, porque si no, no les damos agua, tendrían que dejarlo de secano. Y sería lamentable que en el. En el 2023 hubiese tener un secano p u d i é n d o s e regar. Bien, y esos 200 comuneros que todavía siguen en riegos el porvenir, ¿qué cultivos son los que riegan? ¿Qué tienen ustedes manteniendo? Vamos a ver, aquí hay granados, alcachofas, tomates, prácticamente habas, g u i s a n t e s es ¿eh? normalmente todo, casi todo lo que hay. Pero lo que pasa es que、eh, los granados, prácticamente, hay una empresa. que es lo que tiene más plantación, tendrá mejor、eh, casi 20 hectáreas de, de granados. Otros en naranjos muy poquito. En tomates sí que tienen también, son dos hermanos aquí que tendrán entre los dos, a lo mejor el hectáreas o más, s o l a m e n t e tomates. Y Pepito,、eh, Pepito, por lo que usted ha dicho,、eh, ¿por, qué? ¿por qué ha querido usted coger las riendas de Rigos el porvenir? Porque usted es presidente, ¿desde cuándo y, y por qué está usted al frente? Es que eso casi no me gusta. Y quiero, te cuento la primera parte, porque yo estuve antes, en el 1983. Vinieron a buscarme los mismos socios, los mismos vocales. oye p o r q u é no te presentas tú de presidente? yo tengo mucho trabajo porque yo tengo una empresa tienes que venir tienes que venir ya me presenté y estuve hasta el 90 ya me salí ya e n t r é después del 2008 tuve que entrar me obligaron a entrar otra vez por lamentaciones por cosas que i b a la empresa se iba mal mal mal mal y tuve que entrar y gracias a dios hoy la tenemos saneada muy bonita y Disponible para si hay un compromiso, un problema de algo,、pues、poner d i s p o n e r Pues me encanta que tengan ustedes esa, esa entidad de riego centenaria saneada, bonita, como ha dicho, y protegida al estar declarada como bien de interés cultural. Gracias por conservar algo tan importante para el CAM del. Te invito a que n o s visites y, y lo veas, porque es que no salirse cada vez, salen, la radio, la, el periódico, n o salís menos.、Tío. Y lo bonito es ver el s i t i o donde e s t á este y o t r Y es cuando lo cuentas a gusto. Pero ahora mismo、sí. me está, estoy explicando yo y d o i será la cosa verdad, o será mentira. O sea. Nos imaginamos que tiene que ser una belleza porque ustedes van a recibir esa medalla de plata del Bimilenari. Y estos son los motivos. Gracias, Pepito. Pues nada, a ti.